Estamos hablando de alrededor de 1.500 a 1.800 personas de las distintas localidades. Eh, nos concentramos en eh, Mayor Uratovich, Pedro Luro, Hilario Azcazubi, Villalonga y San Javier. Decidimos realizar nuevamente, seguramente ustedes estuvieron enterados que la vez pasada ya habíamos realizado Exacto. ese rechazo. Decidimos volver a realizarlo y también unirnos al feriazo que se está realizando en todo el país. Eh, nada, en base que no tuvimos respuestas al, a nuestro petitorio que hicimos en aquella vez, en el cebollazo de la primera vez, que eh, no tuvimos una respuesta clara de nuestro municipio ni tampoco a nivel provincial. Eh, estamos seguros y podemos asegurar que nuestra economía está en crisis y eso eh, me parece que no, no está en el tema, pero bueno, desde municipios nos dicen que no es así y sobre todo cuando se, se supone que ellos deberían haber decretado ya la emergencia nacional agropecuaria, y no está siendo así tampoco, y no nos hacen mucho caso en los en municipios. Uh -huh. En concreto, ustedes están pidiendo la declaración de la emergencia agropecuaria. Es, agropecuaria. ¿Qué significaría que en este caso, Laura? ¿qué sí, que se decrete que eh, que lo que estamos diciendo es real, o sea que nosotros este año, es más del 80% del producto de las cebollas quedó tirado en los campos, la gente que ha sembrado, eh, este año muchos de ellos no pudieron volver a hacerlo. Y todos sabemos que esta zona, la zona sur, eh, se mueve a base de la cebolla, inclusive nuestros pueblos se mueven a base de, a base de este producto. Eh, se reúnen con la gente, con los grandes arrendatarios, con los que siembran en cantidades, no con los, la gente que realmente siembra y está trabajando todos los días en el campo. Está... El problema es, yo creo que el problema se viene arrastrando, pero creo que este año a base de que no se exportó para Brasil y encima que traen el producto desde otros lugares están trayendo el producto de la cebolla. En número sería decirte algo concreto, es mucha cantidad de lo que se ha perdido y como te digo, bastante de los productores no han vuelto a sembrar directamente porque no tienen con qué realizarlo uh -huh. y la, cebo la cebolla te demanda un dinero demasiado alto.